Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/barra a la carta. Son las nueve, son las ocho en las Islas Canarias. España a las nueve en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. En directo, la radio pública desde el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en la comunidad de Madrid. Y Actualizamos las noticias hasta ahora con Sandra Redondo. Buenos días, Sandra. Hola, Íñigo. Buenos días. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura en este informativo que el objetivo es llegar al verano con una incidencia inferior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Va a depender de muchas cosas. Primero, seguir practicando la cultura del cuidado. La cultura de la, de la precaución. Por ello, añade, hay que seguir manteniendo las restricciones y la cautela. Por otro lado, España va a seguir administrando la vacuna de AstraZeneca, pese a que algunos países europeos la han retirado tras posibles efectos adversos. Nosotros, ese lote ahora mismo ya no está, porque fue suministrado ya y administrado. Y quiero decirte, no, no se trata de, de parar un lote que ya, a la información que tengo, no tenemos. Y en cualquier caso, nosotros vamos a ir de la mano de la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, siempre. Por cierto, la titular de Sanidad acude ahora al Consejo de Ministros Extraordinario, en el que el Gobierno va a aprobar el plan de ayudas de 11.000 millones de euros para pymes y autónomos. 7.000 millones va a ser en ayudas directas. Más asuntos. Los administradores de fincas piden al Gobierno la celebración de reuniones virtuales de las comunidades de vecinos ante la suspensión de estos encuentros hace ya un año por la pandemia. Lo ha contado en este informativo Salvador d í e z Lloris, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que no cree que las reuniones ...que las reuniones Vuelvan hasta el año que viene. Pues pensamos que desde luego antes del verano es、eh, impensable y creemos que sería a lo largo del año que viene. Y en la crónica política, varios asuntos. En una hora comienza la sesión en la que se va a constituir el Parlamento catalán. Laura Borrás, de Junts p e r c a t a l u n y a va a ser la nueva presidenta de la Cámara, lo que allana el camino para un pacto entre su partido, entre Junts y Esquerra, con el que formar gobierno, aunque eso sí, todo sigue en el aire. Borrás, por cierto, recordemos, está imputada por corrupción. Y de la Cámara catalana a la madrileña. Hoy la Asamblea de Madrid recurre el adelanto electoral firmado por la presidenta de la región, por Isabel Díaz Ayuso. Está previsto que el Tribunal Superior de Justicia. Justicia de Madrid resuelva en el plazo de 48 horas. María José Grau, buenos días. Buenos días. Hay dos escenarios. Si el alto tribunal dictamina a favor del recurso, la convocatoria de elecciones quedaría en suspenso y si lo desestima, la campaña electoral comenzará el 18 de abril hasta el domingo 2 de mayo. El 3 sería una jornada de reflexión y el 4 de mayo, día laborable, las elecciones. Preguntado por el recurso, el portavoz del Ejecutivo madrileño, e n r i q u e Osorio, considera que no saldrá adelante. No nos preocupa en absoluto porque la razón está de nuestra parte y Sostener lo contrario, es decir, que no existe en España, en nuestro ordenamiento jurídico, la disolución de las cámaras anticipadas y la convocatoria de elecciones. En cambio, para la izquierda, las mociones son legales. Mónica García, de Más Madrid, y Ángel Gabilondo, del PSOE. Las mociones son las que más se ajustan a la legalidad. ¿Cómo lograr una mayoría transversal que d e estabilidad y que d e gobernabilidad a Madrid? Hoy Ayuso preside la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Son las nueve y tres minutos, casi, casi las ocho y cuatro minutos de la mañana en las Islas Canarias, nueve y cuatro, en la península. Estamos en este programa especial, en el Hospital Puerta de Hierro. Estamos contando cómo han vivido los sanitarios un año de pandemia, el año más complicado para la mayoría, pero. Pero en un hospital trabajan más personas que sanitarios. Y esto es algo que también tienen ustedes que saber, que seguro que si vienen diariamente a un hospital saben, pero, pero hay más profesionales que, que ayudan a que todo esto funcione muy bien. Y hemos pedido a Juan Coca que, que seleccione a un par de colectivos. ¿Con quién te encuentras, Juan? Buenos días de nuevo. Muy buenas, pues como tú has dicho, hay profesiones que hacen que todo esté correcto. Estoy con Concepción Acosta. Buenos días. Buenos días. Es del equipo de limpieza del hospital. ¿Cómo ha sido trabajar en un año tan complicado? Bueno, pues al principio lo pasamos así un poquito r e g u l a r nos、eh, encontrábamos en una situación que no conocíamos mucho, pero bueno, luego nos hicimos con ella y la verdad que muy bien, existió más compañerismo y se dieron cuenta de que existíamos un poquito más en el hospital, que éramos como lo de la limpieza、eh, el último recurso, pero subimos y, y bueno, y ahí estamos y hemos luchado igual que todos los que están aquí en el hospital, desde médicos a, a limpieza. Me contabas que al principio una de las cosas, por ejemplo, era el equipo, o sea, el cambio en esos, en esos primeros momentos de incertidumbre. Sí, porque no sabías muy bien cómo es uno, u s t e d e decían una cosa, otra, otra, pero luego, bueno, sí,、eh, tuvimos un equipo que nos enseñó a ponernos pues, el traje y tal. Empezamos a actuar a limpiar y cómo lo teníamos que hacer, y, y nos hicimos enseguida con ello. ¿Y en qué punto estamos ahora? ¿Cómo está la situación en cuanto al servicio de limpieza? Bueno, pues está, está mejor, ya tenemos menos ingresados y menos eso, y entonces、pues、estamos en una situación que ya lo dominamos todo mejor y, y nos hemos hecho con ello y estamos un poquito más valorados. También estoy aquí con un celador、uh -huh. que tiene una historia muy curiosa. Estamos debajo de un cartel con, con unos un artista, retratos、estás. hechos a carboncillos、sí. y con un artista.、Eh, se llama David de Juan. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?、Eh, cuéntanos, ¿qué es, ¿qué es esto que tenemos aquí delante? Pues estos son unos retratos que empecé a hacer hace un año, hoy exactamente, de, de amigos, compañeros y personal que trabajamos aquí en el hospital. Para lo que decía la compañera Conchi,、eh, darle visibilidad a muchas de las profesiones que, que desarrollan aquí su trabajo y no estaban tan aplaudidas, entre comillas. ¿Dónde podemos encontrar las fotos? Están en Instagram, que, el, por lo que he visto, pon las tituladas con n o、no, héroes. Correcto, porque no héroes, son ...son y somos trabajadores del hospital que hacíamos, hacemos y haremos nuestro trabajo. No tenemos capa ni, ni ningún soporte a ver... para hacer lo que hacemos. Y en esos momentos, el principio de los momentos más duros, c ó m o ha sido desde el c o n e l a d o r como trabajador del hospital. Pues complicado, complicado. Al principio mucha falta de información o miedo. Sí. ¿Y, y ahora mismo ¿en qué, punto, en qué punto nos encontramos? Ahora todos sabemos lo que tenemos que hacer, estamos formados, habituados y, y bien, trabajando, rodando y esperemos que rodando c u e s t a abajo, que acabe todo esto ya por fin. Pues así nos lo cuentan Íñigo, profesiones que la pandemia ha reflejado la importancia que tienen. Sí, y invito además a, a todos、sí. los oyentes a, a visitar esta, esta producción de David de Juan. La encuentran en redes sociales, muy interesante, enormemente significativa. Son, son fotografías,、eh, es dibujo carbon, a carboncillo, pero realmente son fotografías de, de lo que ha significado el paso de esta pandemia por el puerta de hierro de, de Majada h Onda. 101 de la Casa de la Radio, Carmen Morodo. Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Radio Nacional de España, Barcelona, Francisco Longo. Hola, Paco, muy buenas. Hola, hola, hola, hola. Y Jorge Lago, aquí en el p u e r t a de Hierro. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Encantado de estar aquí en un hospital público. Jorge, lo que, lo que han luchado ¿eh? estos profesionales, hoy escuchándolos,、eh, b uno e pues uno recupera perfectamente los sonidos de la primavera, que probablemente fue el gran impacto que sufrimos todos, todos encerrados, todos esperando que, que esta gente nos ayudara a salir de esta. Pero hoy, escuchando este año, este año largo, impresiona. Impresiona mucho, impresiona recordar esos aplausos al principio que daban una cierta idea de optimismo, de que nos queríamos cuidar y de que queríamos cuidar a los que nos cuidaban, y a la vez de esa desolación de las muertes, de las sucias saturadas y esa mezcla de espanto y a la vez un cierto. Optimismo、de que recobrábamos una idea de lo común, de lo público, de que hay gente que nos cuida y les tenemos que cuidar y que tenemos que permitir que trabajen en condiciones en las que habían dejado quizá de trabajar y que, como decía justo la última intervención, no tienen que ser héroes, sino gente que, que trabaja en condiciones dignas para, para cuidarnos a todos, por igual, seamos quienes seamos y vengamos de donde vengamos. ¿no? Sí, Carmen, porque esta pandemia ha supuesto como una gran inundación, poco a poco van bajando las aguas de la inundación, es decir, todavía están ahí, pero estamos viendo los daños. Estamos viendo el panorama que ha dejado la inundación y nos hemos encontrado también con mucha precariedad en el sector de, de los sanitarios, mucha precariedad laboral. Precariedad, Íñigo, que no ha cambiado, eh. eh、uh -huh. quiero decir. A ver, nos sacaron, estamos ahora de aniversario, de un triste aniversario. Los sanitarios, ahí donde estáis, ellos e l l o solos, s eh, me atrevería a decirlo, nos sacaron de un agujero negrísimo en el que estábamos el año pasado por estas fechas. Ellos solos, porque al final bueno, pues la sociedad civil se implicó todo, toda en la medida de lo posible, pero hubo un amago. Y creo que hay que decirlo en estos momentos, cuando hay que mirar la v i s t a atrás, hubo un amago de sensatez y de sentido común por parte de la, de, la, de la clase política. Acordaros que hace un año estábamos apelando a ese espíritu de reconstrucción, los grandes acuerdos,、sí. ante la presión sí, sí. de la opinión pública. Yo recuerdo sesiones de, las primeras sesiones del Congreso de los Diputados con el estado de alarma, como parecía que. Bueno, pues que sus señorías se estaban dando cuenta del alcance, de la gravedad de la crisis a la que nos enfrentábamos. Un año después, lo que tenemos es que los sanitarios están, se están, siguen estando solos. Tienen que hacer huelga en los centros de atención primaria por sus condiciones laborales, por sus horarios. No se ha corregido para nada la situación de precariedad que nos parece obscena y que hemos descubierto gracias a la pandemia, aunque bueno, teníamos bastante conocimiento de ello. Y tenemos el país patas arriba en estos momentos, patas arriba única y exclusivamente por luchas cainitas, por luchas de confrontación partidista, donde nos vamos a volver a gastar dinero en convocar elecciones y donde es evidente que todos. En estos momentos están pensando única y exclusivamente en sus intereses de parte, en los votos en intereses electorales y en no en las consecuencias que esta situación y esta inestabilidad tiene para un país que no ha salido de la pandemia, que sigue en una crisis sanitaria, que se enfrenta a una crisis social gravísima. Que salgan a la calle en vez de sentarse en los despachos y preocuparse de ver cómo negocian mociones de censura o cómo convocan elecciones, que salgan a la calle y no tienen que andar mucho para ver las colas del hambre. Uh -huh. En la tarde del 10 de marzo, Francisco Longo escribía este t w e e t Bueno, por fin vamos a dejarnos de debatir sobre la pandemia, las vacunas, la ruina económica, los fondos europeos y otras minucias para centrarnos en lo importante, los tejes y manejes de los partidos en los parlamentos autonómicos. No se puede decir más caro, Paco. Sí, la verdad es que yo creo que esa irritación que expresaba hace un momento también n la intervención de Carmen, la hemos sentido todos ¿no? estos, estos días. Porque en el fondo lo que estamos viendo es una especie de secuestro de la política por los partidos. Esto puede parecer raro, pero es que、eh, los partidos, que son una parte insustituible de una democracia representativa, no saturan toda la política en una sociedad democrática.、Eh, cuando la secuestran por su propia lógica、eh, e introducen descarnadamente la lucha por el poder, al margen de cuál es la agenda real, De, de, del país como colectividad、eh, producen lógicamente desafección o, o indignación. ¿no? Yo recordaba estos días una frase, por una vez no de Churchill, sino de uno de sus sucesores, h a <risa> r o l d Wilson,、eh, en, que sale en The Crown, en la serie famosa. Uh -huh, uh -huh. En un despacho con la reina, la reina le manifiesta al primer ministro su inquietud por el funcionamiento del gobierno. Y Wilson le contesta,、eh, Majestad, recuerde que nosotros estamos para resolver más crisis de las, de las que creamos. Bueno, pues si a los políticos les pagan por、eh, resolver más crisis de las que crean, esta semana no se han ganado el sueldo, precisamente. Jorge. Sí, es,、eh, estoy parcialmente de acuerdo con. con... Con mis compañeros de, de mesa, iba a decir de mesa, pero estamos cada uno en un. De en línea, una,、eh, esto es una línea,、eh, ondas. En, de ondas. Compañeros de línea virtuales.、Eh, es verdad que hay una crisis del sistema de partidos en España que surge o viene. Sucedida por la crisis de representación previa, por el intento de la nueva política de cambiarlo y ser incapaz de hacerlo, y que estamos asistiendo a un desplazamiento del centro de atención, como dice el tuit de, de nuestro compañero, de, de, de las políticas públicas, de qué hacer con los fondos, efectivamente, hacia una pugna por el poder. Pero esa pugna por el poder tiene una parte puramente partidista, táctica, pero también tiene una parte ideológica y también tiene una parte de proyecto de país, o quiero pensarlo. Me gustaría pensarlo, me gustaría pensar que la pugna por el poder tiene una parte también de pugna por、eh, ampliar la capacidad de acción.、Eh, ¿Estoy siendo muy iluso? Sí. Sí, porque, porque no terminamos de ver cuál es la diferencia esencial. Es verdad que、eh, yo entiendo que la maniobra del Partido Socialista pueda ser la de: bueno, pues si hay un hueco en el centro, si la derecha me está acosando desde el principio de la pandemia, atacando, no llego a acuerdos con ella, voy a intentar competir. Pero también entiendo que tenía un espacio enorme de posibilidad para transformar este país, para llevar a cabo leyes、eh, sensatas con respecto a la sanidad, a la investigación, a la mejora de las condiciones de trabajo. a t r a e r talento de fuera que se nos ha ido yendo año tras año, a imponer unos mínimos de gasto、eh, público para que, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, no tengamos a los profesionales peor pagados de、eh, sanitarios de toda España, uno de los peores, o con el menor gasto en atención、eh, primaria. Todo eso se podría haber hecho y, y se ha hecho menos. Que justamente acumular poder o buscar la acumulación de poder para una ulterior eh, supuesta eh, capacidad de acción. Es decir, que parece que estamos acumulando todo el rato、eh, poder. Esto es un poco como, como la famosa cena de, de Buñuel del discreto encanto de la burguesía, que intentan cenar, intentan cenar, intentan cenar, pero nunca lo hacen. ¿no? Aquí parece que sí, que efectivamente hemos primado la táctica sobre la estrategia, sobre, sobre el lugar hacia el que vamos, pero no obviemos que las tácticas suelen tener algo que ver con,、eh, con estrategias ulteriores. Y ahora.、Eh... Yo... Esas tácticas pasan por, por buscar la mayoría absoluta, ya no solo es el poder, sino ya intentar evitar que la fragmentación me interrumpa mi plan político. Bueno, decir, más, que, ¿no? más que la mayoría absoluta, yo creo que lo que se está intentando es、eh, evitar que haya turnismo en España,、uh -huh. que se acabe con el turnismo, es decir, el PSOE se convierta en un partido que puede gobernar a izquierda o a derecha porque enfrente eh, eh, tiene una fragmentación tal que se convierte en un actor central como siempre ha querido、uh -huh. ser.、Uh -huh. yo es que no. Carmen, ver, sí, si me permitís, a ver, sí,、claro. me p a r e c e Que hoy、eh, no me disgusta tener que estar hablando de la bronca política cuando solo tendríamos que estar hablando de los profesionales sanitarios, de lo que han hecho y de lo que siguen haciendo y de lo que podemos hacer y de lo que puede hacer la política por ellos para mejorarlo. Pero bueno,、eh, como esto influye en su situación, a ver, yo no creo que aquí haya nada de ideología. En lo que estamos viendo en estos momentos. Nada, absolutamente. En otros momentos sí,、eh, y, la, y me parece bien y me parece oportuno el debate ideológico y el debate político y la política cuando se entiende como política, pero no simplemente como política que está al servicio de los intereses de partido. Si yo me remonto a marzo del año pasado,、eh, comenzamos con un estado de alarma que nos sometió a una situación de angustia que duró meses. Ese debate del estado de alarma. Ya ahí no aguantaron, no, no fueron capaces de gestionarlo de manera consensuada cuando había una demanda. Yo creo que es que la sociedad no entiende nada. Una demanda de la calle, de la sociedad civil. Hemos visto además actitudes ejemplares de los agentes sociales llegando a acuerdos.、Eh, empresarios, de, todos, de, de lo que pueden ser todos los cimientos o los pilares de nuestra sociedad, pidiendo sentémonos todos, busquemos esos acuerdos. Es, es momento de salir entre todos. El estado de alarma se convirtió en un, en un tira y afloja y en una discusión política y jurídica que no tenía ningún sentido. Ningún sentido. Aquellos debates parlamentarios no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en la calle. Hubo otro debate sobre el estado de alarma. Ahora mismo estamos en un estado de alarma. Se montó el gran, fallo el gran follón también en las discusiones parlamentarias y a ver qué ideología había ahí. Ahora, en, la, en lo que está ocurriendo en, en, en estas. Si, si no niego que pueda haber motivos por la corrupción en Murcia, por、eh, bueno, pues、las diferencias políticas. Pero creo que la situación es tan excepcional que eso, el que se intente recolocar. Una, un partido para que no le quiten e l gobierno. Que se intenten recolocar otros partidos p a r acoger un gobierno con la justificación de la corrupción. El que desde el gobierno de la nación entiendan que ven el camino despejado para asegurarse, eh, eh, porque a lo mejor tienen que adelantar las elecciones y para asegurarse tácticamente la posibilidad de、eh, un nuevo mandato y que en ese nuevo mandato tengan que gestionar las decisiones más complicadas. Todo eso, de eso no comemos ninguno de nosotros. Ahora mismo tenemos la vista. Del exterior, puesta sobre España, sobre un país que está dando una imagen de inestabilidad absoluta, cuando los fondos europeos están en proceso todavía de negociación. Tenemos que presentar todavía, porque hemos hecho unas líneas generales, un, pro, un, un, un programa de reformas. Tenemos que dar una imagen de confianza a quienes deciden las inversiones, de confianza y de estabilidad, que esto no solo depende de Bruselas. Es verdad que podemos tener ahora unos meses donde, gracias a la vacunación masiva, gracias a la llegada de ese primer envío de fondos, podamos, bueno, o puedan ellos hacer como que la cosa、eh, no está tan mal como está. Pero esto, en cuestión de meses, seremos conscientes, en cuestión de meses para la política, porque los ciudadanos lo están notando ahora mismo. Es que ya lo están notando. Entonces, todas esas prioridades que ahora han llevado, han llevado a que、eh, la estabilidad en Madrid, la estabilidad en Murcia, la situación sea de, de un descolocamiento total de todas las piezas con las consecuencias que tiene, porque cuando entras en clave electoral, olvídate de acuerdos, olvídate de pactos, olvídate de que se sienten a negociar nada. Ahora mismo están solamente haciendo cálculos sobre el voto. Entonces, eso, eso daña única y exclusivamente al ciudadano. Y ellos verán ¿eh? el beneficio que sacan, pero yo creo que al final la gente, que no es idiota,、eh, bueno, pues tomará nota. Entiendo yo, ¿eh? que, que, que acabará tomando nota.、Pero、yo、mm, creo、Paco. que la, la alternativa al tacticismo no es menos política.、Eh, menos. No, no, no, yo no hablo de menos política, hablo no, menos no, de política de partido. Sí, no, no, no estoy, no estoy、eh, oponiéndome a nada de lo que has comentado, estoy más bien apostillando. Creo que necesitamos en realidad más política de la que tenemos. Ahora bien. Eh, yo lo que no h he echo h e en absoluto en falta es justamente la ideología. Más bien,、eh, lo que he h echo en falta es una visión más pragmática、eh, de los problemas y más capaz de traducirse en políticas. Todo lo confrontadas y debatidas que se quiera, pero pasadas por el tamiz de la realidad y no de los grandes、eh, principios o de la retórica. Y de hecho,、eh, la verdad es que hemos tenido. Eh, en buena medida esa política, pero mucho más en las salas de máquinas que en los puentes de mando. Porque a mí me consta que a lo largo de todo este periodo en el que la política ha tenido que. lo ha pasado mal, ha tenido que afrontar、eh, problemas y dificultades muy serias, los responsables de salud pública, por ejemplo, de las comunidades autónomas,、eh, se han empleado en serio. En resolver problemas reales de la gente. Y además lo han hecho coordinándose entre ellos de una manera que muchas veces ha quedado、eh, oscurecida por el ruido político que se ha producido, como digo, en el puente de mando, allí donde la política se hace visible y donde、eh, se gesticula más. Por lo tanto,、eh, yo creo que tendríamos que ser capaces, entre todos, de reconducir la política a, a, a la buena política, a la política que. Ante una situación tan grave como la que hemos vivido y en buena medida seguimos viviendo, porque no la tenemos en absoluto resuelta,、eh, creo que、eh, es ese tipo de política el que necesitamos, y, y ese tipo de política es lo opuesto realmente a lo que hemos tenido esta semana. Porque además, eh, eh, Jorge, las urgencias son tan, tan grandes. 166 personas han fallecido en este país en las últimas 24 horas.、Eh, no conseguimos bajar de, de esa incidencia de 130. Es decir, que es muy probable que, que tengamos que pensar que habrá a la vuelta de la esquina más restricciones si queremos llegar a, a, a los ratios de países de nuestro entorno, que están en torno de los 50, 70.、Eh. El Gobierno dice que hay que llegar a 25, pero esto ahora parece casi imposible.、Eh, hoy el Consejo de Ministros tiene que aprobar 7 mil millones de euros en ayudas directas porque hay muchas familias en la bancarrota. Es decir, las urgencias son tan enormes en este país que, ¿cómo podemos estar asistiendo a este espectáculo político? Bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque, porque no estamos debatiendo solamente sobre quién gana, sino sobre、eh, que lo que hay detrás es una enorme urgencia justamente de definición de hacia dónde vamos. ¿no? Y estoy de acuerdo con mis compañeros en que en lugar de estar debatiendo sobre hacia dónde vamos y cómo, cómo se aplican los fondos europeos,、eh, si tiene sentido que sean 7.000 millones de ayudas directas u 8.000 o 9.000、eh, y no de reestructuración de créditos, si hay que generar un cambio de modelo productivo que nos haga menos dependientes del turismo. Y del sol y de la construcción, que es justamente lo que nos ha destruido económicamente y lo que ha mostrado nuestra vulnerabilidad. Si tenemos que invertir más en investigación y desarrollo para poder tener en futuros eh, eh, cercanos eh, herramientas para afrontar una pandemia que puede no ser médica, sino de cambio climático, todo eso que es lo que se debería estar debatiendo, parece que es el trasfondo del que nadie habla, pero que está ahí presente. ¿no? Claro que es muy distinto que gobierne Ayuso. Eh, la línea política del Partido Popular con ayuda de la extrema derecha,、eh, una vez que Ciudadanos、eh, ha quebrado, a que lo haga el Partido Socialista. Y es muy distinto que lo haga el Partido Socialista mirando hacia Ciudadanos o mirando hacia Esquerra, Bildu y Podemos. Son, son alternativas distintas que implican políticas distintas. Lo que pasa es que eh, eh, solo vemos la táctica, no vemos las estrategias que hay detrás, que sin duda las hay. Lo que pasa es que no las discutimos. Y yo ahí, por la parte que me toca, que soy un votante progresista,、eh, lo que me enfada de este gobierno, y me refiero a los o s Dos por igual, es que en lugar de estar aprovechando los posibles consensos en política económica, en política de género, en política fiscal, eh, para eh, legislar, para avanzar y para avanzar donde hay consensos,、eh, estamos más centrados en los disensos, en las peleas entre ellos, frente a los otros y se opaca toda esa, esa discusión. Estamos en, en la Comunidad de Madrid estamos en uno de los sitios con menor inversión en sanidad pública. Claro que hay un modelo detrás distinto, el de Ayuso, al que pudiera tener el Partido Socialista, Unidas Podemos o Más País. Pero hablamos más de la toma de poder que, que de qué se hace con él, efectivamente. Bueno, esta es una mañana en la que estamos escuchando a los profesionales. Vamos a hacerlo en los próximos minutos, pero una última reflexión de Carmen Morodo y de, y de Paco Longo. Carmen.、Eh, fijaros, estabas hablando ahora de la, del gobierno de la Comunidad de Madrid y sus diferencias, por ejemplo,、pues、con el gobierno de coalición. Eh, yo lo que creo es que en estos momentos, que esos debates sobre las diferentes políticas, cuando una situación de normalidad, los tenemos, los tienen ellos y los tiene también el electorado a la hora de votar. Pero que nos engañan porque no tienen margen para hacer muchas、eh, cosas distintas en, en el actual contexto. Pongo un ejemplo: el, el programa del Gobierno de Coalición. El programa del Gobierno de Coalición ha sido superado, volado,、eh, dinamitado por la pandemia. Por más que se empeñe Podemos en apelar ese l programa del Gobierno de coalición en un ejercicio de partido, por más que se empeñe en reivindicarlo y en decir y en presionar y en el activismo dentro del Consejo de Ministros, con dos dedos de frente y con un ejercicio mínimo de sentido común, te das cuenta que las circunstancias no permiten avanzar por ahí. Tendrás que buscar un punto intermedio. Igual que hago la crítica ahí, hago la crítica en la oposición. El programa de la oposición, las bajadas de impuestos y todas muchas de las cuestiones económicas que aparecían en ese programa, con el que fueron a las elecciones y con el que se votó,、eh, tampoco es aplicable a día de hoy. Si tú hablas con, con quienes están tomando decisiones en el ámbito económico, en el ámbito social, insisto en su capacidad de ceder y de negociar y de llegar a acuerdos. Comprendes que está bien eso que decís vosotros de la ideología y de la discusión política, pero que ahora mismo hay otras prioridades. Nos enfrentamos a un mundo distinto de cuando se votó, a un mundo excepcional donde todos deberían aparcar un poquito la ideología y buscar el pragmatismo, la eficiencia y pensar solo en el interés general. Paco, sí, yo un poco por, por dar la decal, a mí me ha gustado esta semana、eh, la, la reunión del Consejo Interterritorial porque me parece、uh -huh. que. Eh, ha manifestado un nivel、eh, de consenso alto y se ha desarrollado en el clima en el que yo creo que debería desarrollarse、eh, este tipo de organismos. Creo que también ha habido un cierto aprendizaje a lo largo de la pandemia en un territorio que, durante una etapa, fue、eh, el más complicado de todos: que fue el de la gobernanza interterritorial, esa mal llamada co-gobernanza de, de la lucha contra el virus. Por lo tanto, lo digo por、eh, dar una nota positiva, también política, a lo que ha sido la semana. A mí lo que me gustaría es que,、eh, precisamente hablando de la sanidad, se tomara nota de las cosas que han fallado en un sistema que, pese a ser de los mejores del mundo, porque evidentemente lo es,、eh, ha mostrado en estos momentos、eh, fallos significativos. A mí me parece que hay dos áreas fundamentales, aparte de,、eh, de que hay、eh, algunos problemas de fondo importantes, de, de plantillas, de dotaciones,、eh, de salarios, por ejemplo,、eh, tenemos médicos muy mal pagados en España.、Los、tenemos muy mal pagados y además es que、eh, si no los pagamos mejor,、eh, pues van a seguir yéndose, que es lo que está pasando. Pero, pero sobre todo yo creo que hay dos áreas en las que va a ser necesario invertir. Eh, recursos y, y mucha energía social y liderazgo que es en resolver los problemas de nuestra atención primaria, que es la medicina preventiva, que es la medicina de los crónicos, que tiene que ser la puerta de entrada en un sistema de salud y la tenemos muy infradotada, y la, el área sociosanitaria, porque las residencias de ancianos han sido la auténtica lacra, la mancha más negra que deja sobre nuestro país esta pandemia. Uh -huh. El lunes estaremos en directo desde una de ellas. Paco Longo, Carmen Morodo, Jorge Lago, un gusto escucharos. Muy buena semana. Gracias por, por asomaros a este programa especial de la Radio Pública desde el p u e r t a de Hierro.、Y、Hasta la vista. Y, Igualmente, i g Y, y Diego, buenos días. Buenos días. 9 y 28,、eh. las 8 y 28 en las Islas Canarias.、Eh, estamos escuchando, estamos viendo, estamos viviendo,、eh, arrancando la mañana en un hospital. Y entramos en uno de los lugares,、eh, uno de los puntos esenciales, el área COVID, un área muy sensible, la llamada Zona Cero,、eh, para que se den cuenta de, de cuál es exactamente la dimensión de lo que estamos hablando. Daniel Bermejo, buenos días, en directo desde la Zona Cero del p u e r t a de Hierro. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días de nuevo. Pues exactamente sí, estamos en la Zona Cero, que es como lo conocen los trabajadores con los que aquí estamos. Es el área de neumología, por ubicar a los oyentes. Conocido como la planta 0E, si lo leen en algún cartel,、uh -huh. y como digo, es el área de neumología. Es un amplio pasillo, tiene en torno a unas 30 camas, ahora mismo tiene 33 pacientes. Para que nos entiendan los oyentes también, esto digamos que es un área intermedia entre la UCI de los más críticos y entre la planta de los que tienen un pronóstico. Más leve,、eh, digamos que podrían estar a punto de salir o b、bueno, u están en ese trámite. Y con nosotros, como te decía, está Jesús Rupérez, que es aquí, es enfermero en este área. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y también está Irene Sánchez. Hola, buenos días. Con ellos vamos a tratar un poco de poner voz a esos incansables sanitarios a los que hoy estamos mostrando esa cara aquí desde el hospital Puerta de Hierro. Y yo quería proponer un viaje en el tiempo. Hace 365 días atrás, no sé qué estaríamos viendo en esta área ahora mismo. Pues estábamos verdaderamente desbordados. v a l e、eh, De repente, de ser una unidad que, que era, tenía 25 habitaciones con 25 pacientes y de repente se, se multiplica y no para de crecer y nos vemos desbordados. Entonces fue muy duro, la verdad. No obstante, nos decías que fue casi peor la tercera ola que la primera. ¿Por qué? Pues mira,、eh, sí, en número, digamos,、eh, lógicamente ha sido menos, menos pacientes, pero la zona norte de, de Madrid、eh, ha sido especialmente más golpeada en la tercera ola y hemos visto. Pues a más pacientes más jóvenes ¿eh? y, y nos ha afectado pues, mucho porque nos ha pillado también más cansados.、Ajá. Irene, no sé si nos puedes contar en qué ha cambiado vuestra forma de trabajar en este área desde esa primera ola, desde esos primeros días de la pandemia hasta el día de hoy. Hombre, a ver, el cambio sí que es bastante drástico, sobre todo, el, pues eso, como decía Jesús, en la primera ola era todo muy caótico, la falta de material, aunque sí que es verdad que nuestra supervisora nos, nos dio bastante material y sí que se preocupó de, de que tuviéramos dentro de la falta pues, todo lo posible. Ahora estamos un poco más tranquilos en ese sentido, o sea, sí que hay más material y, y bueno, tenemos menos pacientes, es, es menos caótico y como un poco más ordenado, yo creo. Comentabas,、eh, quería recordar también que precisamente hoy, hace un año, Un periódico de tirada nacional habría con vosotros, habría con los enfermeros y con esa reivindicación, ¿no? De la falta de material, no sé cómo lidiasteis, contabas, ¿no?、Eh, en, en este hospital con esa, digamos, falta de material, o escasa o a veces in, imposible de encontrar. Bueno, hicimos lo que pudimos, en realidad. O sea, yo creo que en ese momento, con ese caos, pues bueno, o sea, tomamos las soluciones que, que pudimos en ese, en ese momento y, y ya está. No, bien, o sea, la verdad que tuvimos la suerte, entre comillas, que nosotros ya teníamos pacientes que nos llegaban de Arabia Saudí por el, el MERCS. Entonces, en principio teníamos material. Lo que pasa es que es verdad que de repente, al aumentar el número, Pues empezó a, a flojear ¿no? la, la, la disponibilidad de EPIS. Pero es verdad, no es por, por peloteo, pero la, la supervisión de esta unidad luchó mucho por nosotros, consiguió todo el material que podíamos y、e、hicimos pues, lo que buenamente pudimos, porque teníamos que salvar vidas. Quizá las peticiones de material fueron una de las reivindicaciones más sonadas ¿no? entre el colectivo. Bueno, s es... Quizá los medios también la atendimos con mayor, con mayor atención, pero es verdad que a lo mejor hay un asunto que ha podido pasar bajo el radar de, de los medios y, de, y del público en general. Y es esa fatiga, ¿no? esa acumulación de, de, de emociones.、Eh, no sé hasta qué punto habéis llegado, si habéis llegado quizá a un límite en el que. ¿Se os ha podido pasar por la cabeza incluso tirar la toalla? Hombre,、eh, ha sido duro, ¿vale? Pero yo personalmente, a mí lo que me ha ayudado muchísimo es que en el fondo hemos hecho, suena un poco ridículo, pero familia.、Eh, o sea, yo podía venir aquí a trabajar por, por mis compañeros. Y、eh, es verdad, hemos. Cansados,、eh, momentos muy duros en los que p、pues、uno e s u flojeaba, p、pues、u el s e otro tiraba de él. n o Entonces, ha sido muy importante、eh, los compañeros, la familia, porque la verdad es que muchas familias, o sea, no lo pensamos, se nos ve a nosotros como los valientes y que hemos venido aquí, pero、eh, los, los maridos, las mujeres, los novios,、eh, han, han tenido que vivir una situación con nosotros complicada. n o Entonces, bueno, pues, y ver el, el gran bien que hacíamos a las personas. Eh, y a mí también, por ejemplo, me ha sorprendido mucho、eh, la fortaleza de muchos de los pacientes. Y eso, o se ha oído gente que lo ha pasado muy mal, pero. También tiraban de nosotros. O sea,、eh, el que te agradecieran las cosas que, que podíamos hacer, viendo ellos la limitación que también teníamos, porque es que no llegábamos a todo. n o Entonces, eso、mmm, nos ha dado fuerza. Es verdad que pues, hemos tenido nuestros momentos de, de flaqueza. ¿Cómo ha sido en tu c a s o Irene? Yo, pues nada, estoy de acuerdo con él. O sea, ha sido realmente así. Yo personalmente en mi casa también ha sido duro. Yo tengo un padre que está trasplantado de hígado desde hace 25 años y, sobre todo, eso, el cansancio. Ya no solo físico, porque al final, pues,、eh, pues sí, estás cansado físicamente, pero sobre todo emocionalmente y psicológicamente. Y al final tiras para adelante, pues eso. Porque tenemos, yo personalmente tengo unos compañeros maravillosos, para mí eso, hemos hecho una familia aquí y, y gracias a ellos, pues tiro para adelante y con, cada vez con menos miedo, siempre con respeto, porque hay que tenerle respeto, pero cada vez con menos miedo y, y somos un equipo y para adelante. Y antes de terminar, quería preguntaros si creéis que la sociedad. Ha cambiado la actitud hacia vosotros, ha valorado más vuestro trabajo. Si habéis notado eso. Hombre, yo creo que en la primera ola, con todos los aplausos, yo me sentí súper orgulloso. Yo creo que, como pasa siempre, pues、eh, hay un boom y luego nos relajamos. ¿no?、Eh, yo, me, yo sí me siento valorado. En general, la gente, amigos,、eh, gente cercana, te da las gracias y me la sigue d a n d o Pero bueno, yo creo que también es verdad. Que a veces pues, nos vamos acostumbrando a todo y todo se relaja, y bueno, pues、eh, vuelve el día a día y se olvidan a veces las cosas. Pero bueno, yo me quedo con que estoy satisfecho con el trabajo que he hecho y. Y me quedo con eso, o sea. Sí, yo igual. O sea, yo también opino lo mismo. Pienso que sí que es verdad que se nos valoró muchísimo nuestro trabajo en la primera ola, porque fue, pues eso, todo muy caótico, todo muy duro, muy difícil. Y al final, pues como con todo en la vida, yo creo que uno se acostumbra a, a lo que tiene y se nos va olvidando un poco n o el esfuerzo que, que conlleva el estar aquí, el, el, el estar al pie del cañón. Pero, pero bueno, también eso, súper orgullosa de la profesión que tengo, de la profesión que elegí y de los compañeros que tengo. d o n d e estoy. Pues muchísimas gracias a los dos, a Jesús e Irene. í ñ i g o los despedimos. Nos sumamos a esas gracias a los sanitarios desde las mañanas, porque ellos son los que están sacando adelante esas 33 personas que hoy están en esta zona cero del hospital Puerta de Hierro y que esperamos que, por favor, que puedan salir lo mejor posible de aquí. Muchísimas gracias. Nos está gustando mucho esta mañana, gracias Daniel, porque estamos.、Eh... A nivel de, de suelo,、eh, a ras de, de suelo, escuchando a los sanitarios que ahora, a esta hora, están trabajando aquí en el Puerto de Hierro.、Eh, un esfuerzo titánico, por ejemplo,、eh, que se está haciendo en estos momentos en cada centro de salud, como ayer nos contaba en el 14 Hora s a n a s t e r l i n desde Toledo. Un año de pandemia que ha golpeado con mucha fuerza toda la estructura sanitaria de este país y también ha obligado a reorganizarlo todo, incluso algo tan aparentemente complicado de gestionar y de prever como, como son los partos. Y en el hospital La Paz de Madrid está una unidad móvil de Radio Nacional de España con. Noemí Martínez. Buenos días, Noemí. ¿Con quién? Cuéntanos. Hola, buenos días, Íñigo. Pues、eh, nos decías tú que no se pueden prever los partos, ¿no?、Eh, lo que sí que es imprevisible, o、eh, uh -huh. que impacta al menos, es que esta planta de maternidad esté en silencio.、Eh, uh -huh. Una planta de maternidad nunca es como las demás, ¿no? Ya lo notas en los rostros de los visitantes que vienen, que vienen con alegría. Ahora, claro, ahora no hay visitantes, hay silencio, salvo cuando de vez en cuando lo rompe el llanto de un niño, ¿no? Y la maternidad Íñigo se vio arrastrada en este hospital La Paz, como muchas otras áreas del hospital, por esa irrupción de la COVID. Y en menos de 24 horas, varias plantas del hospital general fueron trasladadas aquí: oncología, medicina interna. Dos de las tres plantas de puerperio fueron ocupadas, pero claro, seguía habiendo madres, seguían naciendo los niños. Así que el 24 de marzo se puso en marcha un nuevo protocolo: el alta precoz, en los casos en los que era posible que la madre y el bebé estaban bien y se podían ir. Y en menos de 24 horas ya estaban esas madres. En casa. Y esto lo ha vivido directamente Miriam Jiménez, supervisora de Puerperio. Buenos días, Miriam. Hola, buenos días. Las madres a casa, pero matronas a domicilio incluso, ¿no? Podían hacer todo lo que se hacía en este hospital en casa. Así es. Los partos sin complicaciones, a las 24 horas se iban a casa y al día siguiente las matronas del hospital. Iban al domicilio, realizaban las pruebas metabólicas al bebé, que se realizan a las 48 horas, y ya pues revisaban a la mamá, cómo iba la lactancia, si todo estaba bien, y así fuimos empezando. Y a día de hoy continuamos con este programa. El programa、eh, lo habría seguido, se habría adaptado a él Cristina. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Salvo,、eh, no ha podido ser,、eh, Cristina ha sido madre de gemelo síñigo por cesárea y no, decíamos que no ha podido marcharse a casa, se tendría que haber marchado ayer, que son 48 horas en caso de cesárea, pero Javier y Daniel. Pues Daniel tenía muy alta la bilirrubina y ahora está aquí con una bilimanta, que lo llaman, enrolladito, para, para bajar esa bilirrubina. Pero bueno, yo creo que tú,、eh, a ti te ha venido hasta bien, ¿no, Cristina? Poder quedarte en el hospital. Por supuesto, la verdad que cuando pues, te cuentan el protocolo y te dicen que a l a s 48 horas después de c e s a r y a te vas a casa, tendrá un poco de miedo, pues, primero por el movimiento que tienes y, y por, por irte a casa con dos bebés que, que no sabes cómo, cómo hacer con ellos. Pero la verdad que, bueno, por el tema de Daniel, nos hemos quedado un día más y la verdad es que aquí、eh, se aprende muchísimo cada día porque todo el mundo, todas las enfermeras, los médicos, están pendientes de, de enseñarte todo lo que necesitas y la verdad que muy agradecidos. Otro de los cambios es que no hay visitas, aunque creo que eso las madres y los profesionales lo agradecéis. Bueno, en mi caso ha sido mi primer parto.、Eh, no, no he vivido un embarazo sin COVID, por así decirlo, pero yo estoy muy contenta de, de tener la tranquilidad en la habitación, de poder estar con los bebés, de no tener que estar atendiendo a las personas que venen i con toda su buena intención a visitarles. Pero la verdad es que para mí ha sido un punto positivo. Ya tenemos estas tres plantas, dos de ellas ya están ocupadas solamente por maternidad, por esas mamás. Hay 46、eh, plazas para madres y también hay una planta dedicada a madres que son p o s i t i v o s PCR, ¿no? con seis habitaciones para esas madres y dos más por si hubiera dudas. Claro, la PCR es lo primero que te hacen a vosotros, a,、eh, tanto a Javier, el papá, que también está aquí con nosotros, como a ti, Cristina. Nada más llegaros lo hicieron. imagino que ese negativo. Antes de entrar en el paritorio fue de los mejores negativos de vuestra vida. Totalmente, porque eso te asegura que puedes estar acompañada, de, en este caso de mi marido, y te da mucha tranquilidad. ¿Y cómo cambia la atención en el parto, en el caso de una madre que se si haya sido positiva? ¿Y cómo cambia esa relación entre el bebé y la madre? Porque al principio se les separaba, pero ahora creo que ya se ha demostrado que no hace falta separarlos. Así es, hay que decir que ahora mismo es un alivio el que la mamá sea negativa, pero si eres positiva vas a seguir igualmente acompañada. En todo momento está tu acompañante contigo,、eh, subes a una planta en la que los dos estáis en la misma habitación con el bebé, que, siempre que todo vaya bien, y a ese papá se le facilita pues, la dieta para que no tengan que salir de la habitación. En este caso no hay alta precoz. En las mamás COVID positivas se van a las 48 horas, no hay alta precoz. Iñigo, en el puerta de hierro estáis viendo cómo、eh, ocurrió,、uh -huh. igual que aquí ocurrió en La Paz. Todos los especialistas se volcaron cuando llegó la pandemia y se volcaron para tratar a enfermos de COVID. Pero claro, dar a luz no es una cita que se pueda aplazar por una sí, pandemia, sí. no es una patología ¿no? que pueda esperar. Así que vuestro trabajo, Miriam, seguía ahí, seguía siendo igual de exigente, igual de necesario. Pero también estaban los enfermos COVID. ¿Cómo os organizaste i s el personal de maternidad? Pues bueno, pues poco a poco fuimos organizándonos. Al principio estábamos todos con la incertidumbre,、eh, teníamos que ir día a día. Viendo cómo hacerlo, y al principio, las mamás que eran COVID、eh, se iban a la zona de la general, que era donde estaba la zona COVID. Y luego, ya, pues como hemos dicho, fue cambiando y ahora ya está、uh -huh. todo mucho más organizado、uh -huh. y, y aquí con nosotras en maternidad.、Uh -huh. Me e n o m p c é Bueno, pues gracias, libres, ¿eh? Miriam. Gracias, Miriam.、Eh, gracias, Cristina, madre de esos gemelos,、eh, y, y que se recupere pronto. Y gracias también, Noemí Martínez, por traernos estas vivencias, estas experiencias del Hospital de la Paz, ahora mismo en directo en Radio Nacional de España. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias, e m i g o Gracias, Noemí. Bueno,、eh, estamos mirando mucho a lo que ha ocurrido en el último año,、eh, pero me preocupa mucho. Pensar en el futuro, porque esta, esta radio y además, sobre todo este programa, siempre intenta poner algo de luces largas en un panorama de demasiado cortas, ¿no? de, de, de, además de, de, de un ambiente muy cargado, muy sentimental, enormemente polarizado muchas veces. Bueno, pues vamos a tratar de, de situar ahora mismo cuál es la situación y cómo puede ir. Progresando nuestro país a lo largo de los próximos meses, en el sentido de que tenemos retos, retos urgentísimos que vamos a tratar con, con personas que conocen muy bien cómo, cómo está ahora mismo la pandemia, qué necesidades tienen en sus áreas de responsabilidad y, sobre todo, cómo puede ir evolucionando a lo largo de los días.、Eh, Jefes de sección, jefes de servicio del Hospital Puerta de Hierro, por tanto, personas con mucha experiencia y enormemente responsables de lo que está ocurriendo. Y con nosotros, por ejemplo, la doctora Piedau Setti, que es n e u m ó l o g a Hola, Pilar, ¿qué tal?、Doctora? Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ángel Asensio, de Medicina Preventiva. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿Qué tal, doctor.、Gracias. El doctor Antonio Ramos, de Enfermedades Infecciosas. <coughs> doctor, gracias también por estar con nosotros. Y, y tenemos un oncólogo sentado con, con nosotros en esta mesa, Mariano Provencio. Doctor, ¿qué tal está? Buenos, Buenos días. días. Bueno, doctor Ausetti, empiezo por usted. ¿La sanidad, el sistema sanitario sale reforzado de esta crisis? ¿Cree usted que, que esta, este test de resistencia permite pensar con un poco de optimismo el futuro? Este test de resistencia lo que ha demostrado es que nuestros sanitarios y nuestros sistemas de salud. Ha podido soportar una pandemia como la que hemos vivido. Sin embargo, yo creo que, que tenemos que reforzarnos, tanto a nivel de personal sanitario, porque ahora queda por resolver lo que no hemos podido atender durante la pandemia. Y además se suma a aquellos pacientes que, por culpa de la pandemia, tienen enfermedad que habrá que seguir luego. Eh, somos mejores que antes、uh -huh. porque hemos sobrevivido,、uh -huh. porque lo hemos aguantado, pero todavía queda mucho y necesitamos ayuda, necesitamos reconocimiento por, las, por, la, por la Administración y necesitamos refuerzos.、Uh -huh. eh, doctor Asensio,、eh, es en el ámbito preventivo donde tenemos que empezar a mirar ya claramente para, para que. Los problemas de la COVID y los retrasos de la COVID no se、eh, añadan a los problemas que, que, estamos,、eh, que estamos generando poco a poco entre todos al centrarnos en esta enfermedad tan, tan imperante? Hombre, la, la prevención de las enfermedades, cuando puede hacerse, desde luego es más eficiente que, que el tratamiento. Y, y el problema este nos ha traído una solución fantástica que es la prevención mediante las vacunas. Las、mm -hmm. vacunas están funcionando de forma fantástica. Eh, no tenemos la capacidad de, de, de vacunar a toda la gente porque no hay vacunas suficientes para hacerlo rápidamente, pero va a haber un antes y un después. No sé a largo plazo cómo será, probablemente、mm, eh, cambie bastante el panorama, pero a medio plazo va a ser un antes y un después. Y eso es una medida preventiva.、Eh, Que no solamente para esta enfermedad, para otras enfermedades infecciosas, ...pues ha demostrado que es muy muy eficiente a lo largo de, de los siglos. Ya.、Uh -huh. eh, señor Ramos, doctor、uh -huh. Ramos, ¿cuándo cree que podremos tener un tratamiento efectivo contra el virus? Bueno, pues、eh, vivir desde el inicio de la pandemia las, los d i s tratamientos. i n t t o s Es decir, nosotros hemos aprendido en este año que fármacos no eran eficaces.、Uh -huh. Eh, en general, los antivíricos cada vez menos importancia y los antiinflamatorios corticoides, inhibidores de interluquinas e más eficacia. Y lo han aprendido sobre la marcha. Sí, en de tal manera que nada que ver la situación actual con hace un año. Es decir, ahora sabemos perfectamente que los corticoides, los inhibidores de los mediadores inflamatorios, son muy eficaces, bajan la mortalidad <risa> y permiten pues、eh, que el pronóstico sea mejor. Es decir, que lo que tenemos ahora es bastante bueno. Y quiero aprovechar la ocasión también、mm -hmm. para. Eh, decir que España es una potencia también en investigación biomédica.、Eh, cuando uno mira la producción científica en estos últimos años,、pues、destaca China, destaca Italia, pero、eh, el número de artículos publicados en España o relacionados con, con nuestro país de COVID son como unos 4.000, que estamos un poquito al nivel parecido de otros países europeos. De tal manera que hemos aprendido、eh, cómo se trata esta enfermedad y hemos podido transmitirlo. A otros compañeros para que el pronóstico de los enfermos o sea mejor. Es decir, lo que tenemos ahora es bastante eficaz c e n t r á n d o n o s en aspectos antiinflamatorios, en la inflamación que produce el virus y no tanto en ir contra el propio virus, porque cuando viene el enfermo al hospital con mucha frecuencia ya tiene esa, esa hiperinflamación establecida. Estamos, yo creo que bastante mejor、mm. que al inicio de, de la epidemia.、Mm. Doctor Provencio, que es, que es un oncólogo, le recuerdo,、eh, pacientes en diagnóstico, diagnósticos tardíos por, por culpa de este colapso que hemos vivido entre todos. Ahora, ¿cómo se recupera el tiempo perdido? Bueno, Efectivamente, hay datos que parece que hay un infradiagnóstico de personas que tienen cáncer y que no han acudido al médico, que por los procesos diagnósticos normales y de screening no han acudido y que、eh, realmente nos preocupan. Hay, los datos en España es que alrededor del 20% de pacientes con cáncer、eh, de nuevo diagnóstico、pues、no se han diagnosticado, en algún sitio están. Y bueno, pues habrá que diseñar políticas específicas para recuperar ese tiempo perdido específicamente. n o En cuanto a los pacientes que están en tratamiento, no, tenemos,、eh, no hemos tenido retraso ni ningún tipo de alteración en su curso normal de tratamiento. De desarrollo contra la enfermedad oncológica. ¿no? Y, ¿Y las、sí、cirugías que... van a tiempo también, doctor? Claro, este es el problema. El, el problema de las cirugías, igual que el,、eh, el procedimiento de screening, coloroscopia, otro tipo de diagnósticos de precoz, es、pues、es donde parece que sí que ha, ha habido retraso. Por eso hay que、eh, diseñar específicamente、eh, políticas y actuaciones para priorizar los enfermos oncológicos en、eh, para un tratamiento radical, en este caso quirúrgico. Está con nosotros Begoña Sanz, nuestra compañera de Radio Nacional de España dedicada a la información sanitaria.、Eh, creo que ha vivido como ustedes prácticamente esta, esta crisis, trabajando de, de noche a, a día, de día a noche y, y viviendo con, con ustedes también, t r a d i é n d o n o s los, los testimonios de,、pues、de esa, esa sensación, ¿no? de, de que el colapso estaba ahí, pero que había que luchar para evitarlo y para, para salir entre todos. Begoña. Pues sí, y desde luego mi admiración hacia su trabajo, ya lo he dicho antes. En cualquier caso, les quería preguntar: como miramos al futuro y se e s t á viendo esas secuelas que hay a largo plazo también del COVID persistente,、mm. ¿qué avances tenemos? ¿Hay, ¿Hay respuestas ya que se puedan dar a todo esto? Porque hay pacientes que siguen al cabo del tiempo, después de haber sufrido la infección, pues con problemas algunos graves. Es, es una. Es una pregunta muy, muy oportuna. El 10% de los pacientes que han tenido un COVID pues,、eh, presentan, u e s p más allá de tres meses, síntomas. Síntomas a veces que son inespecíficos: febrícula, cansancio,、eh, dificultad para concentrarse, dolores en, distintos, en distintas eh, localizaciones. Eh, el tratamiento y el enfoque de estos enfermos、eh, debe ser en general bastante sintomático. Es decir, Aunque e x i s t a la tentación de, de poner un, un ciclo de corticoides a estos pacientes, pues、eh, casi todo lo que está publicado y experimentado es ceñirse a,、eh, a tratamiento sintomático y siempre tener en cuenta que, a diferencia de la veterinaria, la medicina, siempre va a existir una reacción, digamos, emocional a lo que nos está pasando. Esta es una, una situación que la gente no entiende. ¿Por q u e si es una neumonía, llevo cuatro meses, no me puedo incorporar a trabajar? Es decir, que tenemos que atender a aspectos físicos, tratamiento del dolor, tratamiento de las taquicardias,、eh, tratamiento pues, un poco de, de, del cansancio, que es muy, la sensación de falta de aire, es muy frecuente, pero a la vez tenemos que ser muy positivos a la hora de proyectar imágenes de superación de la enfermedad. Y hay aspectos como retraso en la incorporación al trabajo y lo más importante、uh -huh. de todo y es, es adaptar el puesto de trabajo. A la situación que esa persona tiene. Es decir,、eh, un compañero nuestro con el post-COVID debería poder trabajar dos o tres horas o mitad de pacientes para permitir que se enganche otra vez a la vida laboral. Porque es dramático que sea blanco o negro o incorporado al 100%, y entonces esos aspectos laborales,、eh, emocionales, son muy importantes. Uh -huh. Doctora, doctora, u s e t d i c Sí, sí、eh, quería incidir en lo que está comentando el doctor Ramos y que en aquellos pacientes que han tenido una neumonía severa y tienen afectación pulmonar de tipo fibrótico, dar una esperanza porque se están ensayando fármacos utilizados habitualmente en otro tipo de fibrosis pulmonar para ver si esos fármacos son de ayuda para prevenir lesiones residuales específicamente a nivel del pulmón.、Uh -huh. Sí,、eh, que No sé si quieren comentar algo más sobre esta pregunta.、Eh, sí, que me gustaría、eh, también formularles、eh, la preocupación por las variantes, ¿no? porque eso sí que es un. Lo tenemos ahí como una amenaza constante. No sé si、eh, podemos avanzar un poco también en relación con la británica, con la variante británica o con, o con la brasileña, si se han visto que son más agresivas. Bueno, la, la, las variantes hasta ahora es, son un problema, especialmente porque、eh, se ha visto que a u m e n t a b a la transmisibilidad y en algunos casos también. Incluso la letalidad. Pero afortunadamente, hasta, hasta hoy, pensamos que las vacunas que tenemos van a ser eficaces también frente a estas variantes. y Y en cualquier caso, la tecnología de las vacunas que se ha desarrollado podría adaptarse muy rápidamente a nuevas variantes que realmente fueran un problema de salud pública importante. Entonces, yo, el problema de las variantes ahora no lo identifico como un problema、eh, que vaya a, a, a marcar un desvío de la trayectoria hacia abajo que tenemos de la, de la epidemia. Doctora s e、eh... n s i o Cuando hablamos de medicina preventiva,、eh, los oyentes pueden pensar en política pública, pero también pueden pensar en su vida, cómo prevenir bien lo que puede ocurrir. ¿Cuál es,、eh, cuál, cuál es la clave de, una, de, una, de un comportamiento preventivo para, para prevenir la enfermedad, especialmente cuando estamos hablando del COVID? La primera de ellas es la, la higiene, que es una medida ancestral, la higiene de las manos y la higiene en estos casos de un virus que hemos comprobado un poco tarde que la vía de, de transmisión respiratoria es tan importante, pues mientras. No estemos inmunizados frente a ello, tenemos、mm. que,、eh, que, que ponernos mascarillas con, con doble objetivo. El primero, evitar que alguien que esté infectado pueda despedir a su alrededor cantidades importantes de virus. Y el segundo, proteger a cada uno que la lleva de esos virus. Entonces, ¿Cuánto tiempo cree que vamos a tener que convivir con esto? Yo creo que sí, dependerá de las vacunas. Sí, claro, claro. Ya, ya、sí, s e、eh, estoy pidiendo un imposible, no, pero, pero un horizonte. O sea, mi, mi, mi... yo creo que para el verano, para finales del verano,、eh, Podremos estar utilizando las mascarillas en menos sitios que hasta ahora. Doctor Provencio, me ha preocupado mucho. 20% de personas con cáncer que ahora mismo no saben que lo tienen. ¿En algún lugar está? t a r á n ha comentado. Esas personas ahora mismo que nos están escuchando, que pueden sospechar qué tienen, cómo tienen que actuar. Bueno, lo primero que me parece, vamos, yo creo que hay que incidir en el tema de que no sé, y contracorriente, yo creo que no solo existe el COVID ni los enfermos de COVID, o sea que me parece que hay que. Buscar también la excelencia en todos los niveles,、claro. no solamente en el tratamiento del COVID. Parece que llega un momento en que solo existen pacientes con COVID y todos los pacientes son importantes, incluso algunos con bastante más riesgo de m o r b i mortalidad, como los pacientes oncológicos.、Uh -huh. Entonces, no solamente existe paciente con COVID y esto también hay que decirlo de forma clara. Porque, claro, muchos pacientes durante la época de la pandemia, de los picos, se retrayeron de、eh, acudir al hospital por miedo, incluso、claro. por solidaridad, de no a,、eh, agotar el sistema sanitario que está bastante tenso. Y muchos pacientes, yo he visto pacientes que te comentaban y, porque les decías que porque habían retrasado el, el, la visita, y era por no molestarnos, por no ocuparnos, porque había gente con, que ellos pensaban que tenían más necesidad. O sea que hay un grupo de pacientes que por solidaridad no han acudido a los hospitales. Por otra parte, el sistema sanitario se tensionó mucho y, y muchas pruebas se, se, se suspendieron.、Eh, por otra parte, también la atención primaria, que también ha sufrido bastante, p、pues、u el screening, por ejemplo. Lo, donde lo han estudiado más han sido los holandeses y el tumor que más vieron que se reducía al diagnóstico era el melanoma, que es un,、eh, un diagnóstico sencillo porque es una lesión en la piel que rápidamente se puede detectar y pasar al dermatólogo. Es decir, que estos pacientes estadísticamente estamos viendo que están llegando menos y efectivamente en algún sitio están. Por eso yo creo que、eh, me parece que hay que recalcar este asunto de que los pacientes tienen que seguir yendo a los hospitales, pidiendo visita médica, a, acudiendo al médico cabecera,、eh, reclamando atención. porque...、Mm. Eh, son también pacientes con todos sus derechos ciudadanos. ¿no? Mm -hmm. Y, doctor Ausetti, estamos terminando.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el contacto con, con el paciente y cómo es ahora mismo? Es decir, hay que aproximarse de una manera、eh, más afectiva a él,、eh, más afectiva que antes. ¿Ha cambiado eso? No, yo creo que no. Yo creo que, que no, en nuestra profesión, nuestra empatía con el paciente siempre es máxima, lo era. Lo ha sido muchísimo durante la epidemia, o sea, hemos hecho de padres, hermanos, hijos en el acompañamiento y eso no se ha perdido nunca. Yo creo que, que en, nuestra, en, en nuestro oficio de sanitario el contacto con el paciente siempre es、eh, dentro de las limitaciones. Podrás llevar mascarilla, pero los ojos dicen lo que estás、uh -huh. diciendo.、Uh -huh. Tendrás que tocar con guantes, pero transmites igualmente el calor. Luego, yo creo que.、Eh, Éramos muy humanos antes, somos muy humanos y siempre nos haremos porque está en nuestra profesión.、Uh -huh. Doctor Ramos, estamos terminando. En un año estaremos mejor que ahora. Hombre, segurísimo que sí. Es decir,、eh, nosotros, como ha comentado el doctor Asensio,、eh, la eficacia de las vacunas es de tal calibre que, por ejemplo, en Madrid tenemos más de 100.000 sanitarios. No ha habido ningún ingreso por COVID-19. En ningún sanitario madrileño、mm. que ha cumplido correctamente con la vacuna. Es decir, que ¿sí? es, es un impacto muy importante, esperable por otra parte, pero、eh, muy importante. Entonces, en función del de porcentaje progresivamente、eh, que, que se va incrementando de personas vacunadas, pues vamos a tener un, un futuro mucho mejor porque vamos a tener menos pacientes susceptibles de, de infectarse.、Mm -hmm. Me voy a Sanz. Vamos terminando. Estamos poco a poco ya cerrando esta edición especial, ¿eh? pero, pero tenemos que, que ser optimistas. Tenemos que pensar que, aunque el virus sigue, poco a poco vamos conociendo ¿no? mejor las. Las maneras de gestionarlo y está ese horizonte que planteaba el doctor Ramos y, y la doctora Usetti. Hay, hay que avanzar en el tratamiento final y, sobre todo, en esa medicina que, que ayude a tratar ya preventivamente esto. Sin duda, yo creo que la pandemia nos deja, nos deja muchísimas lecciones. Hemos aprendido mucho y, bueno, no será la última pandemia porque, desgraciadamente,. Eh, puede ocurrir, lo que tenemos es que estar preparados para la que venga ¿no? y, mm. y acabar con esta en cuanto podamos, que es, lo que, que es el objetivo de todos: ¿no? sanitarios y ciudadanos y, y políticos.、Vaya. Begoña Sanz, hoy estamos hablando mucho de los sanitarios, pero también te tenemos que agradecer a ti tu trabajo en este tiempo durísimo ¿eh? y de todo el área de, de sociedad, del área de, de Radio Nacional de España. Bueno, muchas gracias, Iñigo. Yo creo que la radio es un trabajo de todos, un trabajo en equipo. Y todos estamos donde tenemos que estar en el momento que toca.、Uh -huh. Doctor Ramos, doctor Asensio, doctor Ausetti y, y doctor Provencio, gracias y, y todo nuestro homenaje y, y nuestro reconocimiento. Y a seguir así, porque, porque la vida continúa, el mundo sigue girando. ¿eh? Afortunadamente esto no se ha parado y, y el virus no nos ha parado. Gracias de verdad por, por estar con nosotros en esta mesa de análisis. Muchas gracias. a s Gracias. gracias. gracias. Cuando pierdas toda tu energía. Cuando sientas que no puedes más. Cuando no tengas ni mascarilla. Vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes. Cuando cueste mantenerse en pie. Y vamos terminando, gracias a, a todos los compañeros de Radio Nacional de España en el p u e r t a de Hierro, Fernández, Fernando t o r r i c o Emparado del Rey, Raúl Duque y José Enrique Martín. En la producción han estado Mónica Sainz y Sara Calvo. En la realización, Pedro Jurado. Gracias de verdad a Paz Maese del p u e r t a de Hierro por ayudarnos a aterrizar en la realidad de un hospital que sigue trabajando a pesar de que hoy la radio está. Es decir, hoy nos hemos colado en, en el día de, de este hospital. Gracias también a los compañeros que se han desplazado hasta La Paz y, y gracias también a los compañeros de Televisión Española, RTV.es y a ustedes, evidentemente. Este ha sido nuestro aplauso, el aplauso sonoro que, que en primavera todos planteábamos en los. En los, eh, en los balcones, pues ahora ha llegado la radio. Gracias a ustedes y, y volvemos el lunes. Les dejo con Pepa Fernández.